Eh, bueno, la verdad que tuve el, el placer de conocerlo junto con el gobernador, yo no lo conocía a ministro Zabaleta, la verdad que me pareció una persona sumamente ejecutiva, con una mirada muy similar por ahí al, al ser un intendente este, de, de, de, de cómo trabajamos y, y cómo debemos este, articular entre el, el territorio y la nación, Eh, y bueno, estamos hablando un poco de, de los programas que veníamos ya en marcha entre nación y provincia, de, de, de la continuidad de ellos, medianamente cuál va a ser la línea nueva que va a seguir el Ministerio, y, y bueno, algunos datos de, por ahí de la realidad y, de, y de, de qué es lo que venimos o pensamos para salir de esta pandemia o de esta post claro. eh, Diego, se habló mucho cuando asumió eh, Zabaleta de que quiere transformar estos planes, potenciar trabajo en trabajo registrado. Eh, habla mucho de eso. ¿Se charló un poquito de la iniciativa esa que tiene el ministro? A ver, yo creo que sí, por supuesto. Sí. Eh, mirá, Pali, ese es un tema no solamente que compete al Ministerio de Desarrollo Social sí. de la Nación sino que creo que es un objetivo que tiene el Gobierno Nacional, porque excede al Ministerio de Desarrollo Social la reconversión de los planes potenciar en lo que es trabajo formal, registrado, decente. Esto tiene que ver con, con una variedad y una articulación de distintas políticas públicas y tiene que ver principalmente con el funcionamiento de la economía. Este, con una, una economía que se viene reactivando, que viene poniéndose en marcha, seguramente las oportunidades laborales Van, van a ir sucediendo y en eso es la, la posibilidad de poder ir reconvirtiendo esos planes, potenciar en trabajo. Seguramente, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, tenemos que generar herramientas para que esto pueda suceder. Parte de eso también tuvo que ver con, con la agenda del gobernador en Buenos Aires, que estuvo con el diputado Robledo, con, con, con la UOCRA, sí. donde se planteaba el tema de la capacitación de, para el oficio de, de la construcción... Que eso es lo que va a generar una vez que se esté reactivando, hay un plan de obras públicas muy ambicioso y que va a generar un movimiento de que las personas estén capacitadas y preparadas para poder ser absorbidas por este eh, por esta formalidad nueva. Entonces, creo que en eso el Estado tenemos la responsabilidad de, de, de ir brindando capacitaciones, de ir brindando las distintas herramientas para que pueda pasarse y, y hacerse ese traspaso de los planes sociales a trabajo Claro. No solamente, a ver, este, yo pienso que tiene que ser trabajo formal y registrado. También podemos pensar en todo lo que es la economía social y popular, en el tema de, del trabajo autogestivo, uh -huh. este a través de las distintas herramientas que hemos venido trabajando con Nación, la provincia, como banco de herramientas, programas de economía social, los mismos programas que tienen algunos municipios con los recuperos de los fondos de descentralización, de ir brindándole a estas familias, a, este, a estas personas de eh, herramientas capacitación y acompañamiento para que puedan generar sus propios ingresos claro. sé y... que, que hay que hacer un abanico y en esto es, es una situación muy compleja lo del empleo que requiere de una multiplicidad de respuestas para poder ir resolviendo estas situaciones. Seguramente va a llevar tiempo. Claro. Eh, Diego, una, una especie de prueba piloto, por ponerle algún calificativo, es lo que se anunció con el tema del trabajo rural, que no van a perder los planes sociales, aquellos eh, que sean contratados para realizar tareas en el campo. Sí, eh, a ver, por eso te digo, el, el, pensá que estuvimos reunidos 45 minutos o una hora, uh -huh. este, entrar en detalle de, de sí. lo que se piensa, eh, y sobre todo porque lo que sí planteamos nosotros Que, que no todas las realidades son iguales claro. digamos nosotros tenemos una realidad muy distinta a lo que es el Lamba, tenemos una realidad muy distinta a lo que puesto la provincia de Córdoba lo eh, digo para para nombrar alguna otra jurisdicción eh, entonces lo que planteamos que por ahí cada provincia seguramente va a tener sus propias particularidades uh -huh. es difícil por ahí este poder diferenciarlas pero nosotros bregamos siempre por por defender este, los derechos de nuestra provincia de los pompes de las pampeanas, ...y que se pueda atender la particularidad que tenemos como provincia... Eh, en, ...en el tema de, de, de las distintas herramientas que se puedan generar. Sí, parte de eso se habló sin duda de, de, la, de la respuesta que tuvo UATRE... Uh -huh. ...con esta con esta modificación de la resolución de, del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh -huh. Pero bueno, esto, fíjate que articula el Ministerio de Trabajo de la Nación... ...Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene que ver con una decisión... ...del presidente de la Nación de poder ir resolviendo con una reactivación económica el tema del trabajo. digo Diego, eh, ¿cómo está la situación social en la provincia eh, hoy? Eh, estamos saliendo de la pandemia, eh, los casos han bajado, bueno, la vacunación, por suerte, avanza a un ritmo, bueno, uno de los mejores ritmos que tiene eh, el país, la Pampa. Eh, ¿Cómo está la situación social hoy no, no, en la provincia? No, no, no, no, no, no, el mejor ritmo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Mm. Eh, no, Pali, a ver... Sin duda que la, la, la situación social eh, es compleja. La forma de, de, de medirla, significan por ahí la, los datos que nos envía el INDEC por trimestre, que básicamente el conglomerado Santa Rosa todavía mm. Esos datos, bueno, ya, ya, hoy estamos esperando que, que salgan los nuevos este, como para ver cómo venimos reflejando. si sí, lo que podemos ver nosotros, pese a la pandemia, los números del desempleo bajaron un poquito, pese a la pandemia, eh, la tasa de, de pobreza y de indigencia se mantuvo, esto habla de que hay un, un grado de contención pese a las dificultades económicas y sociales de parte del Estado, del Estado nacional, provincial y municipal en una articulación donde hemos podido contener este, la situación que teníamos, que, que sin duda hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo estructural, pero que, que lo hemos podido contener. La idea es ir siempre en todas las políticas de, de Estado, es disminuir esos indicadores que son duros, que son dolorosos, pero que, bueno, que depende mucho de la situación económica. Claro. Eh, yo no, no quiero hablar por ahí tanto de, de por ahí de la situación económica heredada y la pandemia, pero es una realidad, es claro. un dato de la realidad, este, que eso va a llevar un tiempo, este, aspiramos y esperamos, que la actividad económica, este, como pareciera que viene repuntando y bien, este empiece a generar un marco de, de oportunidades para que la gente pueda salir de esas situaciones. Uh -huh. Sí, creo yo, eh, y ayer me hacía una nota, el principal complicación que tenemos hoy para sacar a, la, a las personas debajo de esa línea de pobreza o de indigencia es el aumento sostenido de los precios. La, ...la medición de pobreza y de indigencia... ...tiene que ver con la canasta de alimentos básico ...básicamente... Uh -huh. ...y mientras siga subiendo... ...nos van corriendo cada vez más la vara... ...y hagamos lo que hagamos... ...si vos cada vez vas subiéndome un poquito más la vara... ...es, es muy difícil... Eh, ...por eso creo... ...los últimos dos meses... ...la inflación está tendiendo a, a bajar... ...esperemos que esto se pueda sostener... ...y básicamente que dejen de aumentar... ...los, los, los alimentos... ...o los elementos de primera necesidad para poder empezar a tener una recuperación efectiva del salario y poder empezar a traspasar esa línea y de dar las mejores condiciones a las personas o a las familias para para que puedan estar cada vez más, eh, cada vez mejor. Claro. El año pasado cuando charlábamos en plena pandemia donde la asistencia social del Estado fue fundamental, eh, eh, sobre todo para darle alimento a la, a la población que estaba encerrada y no, no, no podía salir a trabajar por la pandemia, eh, te preguntaba eh, si muchos intendentes iban y te llamaban por teléfono, no, no se podía circular mucho. Eh, eh, ¿Ha bajado la, la, la, la asistencia que brinda el Estado para alimentos en, en, en general, así en la provincia? Diego Mira Pali eh, Hay que reconocer eh, Al ministro Arroyo Que antes de asumir En el 2019 Planteaba el tema de la inseguridad alimentaria En el país mm. Y la decisión del presidente de la nación De hacer la tarjeta alimentar Para poder empezar a, a combatir Esa situación Nosotros las entregamos en febrero del 2020, este, justo antes de del primer casco, y eso nos permitió tener una gran contención, sumado a eso, lo que ha venido transcurriendo durante el año eh, el aumento de los montos y después el aumento de la cobertura, recordemos que al principio era hasta los 6 años, hoy está siendo hasta los 14 años, hay 15.000 titulares de estas tarjetas con montos que oscilan entre los 6.000 y 12.000 pesos, y están ingresando a la provincia que, que eso no estaba antes de, de la gestión nacional, eh, alrededor de 1.500 millones de pesos anuales. Eso ha significado una inversión y, y una respuesta a la familia que, digamos este, juntamente con, con la, el resto de las respuestas de los distintos programas, con los recursos que le hemos mandado a los municipios, lo hemos podido contener. Por eso digo, hago mención a la tarjeta porque hace hace dos meses que salió de la ampliación y ahí nosotros notamos que hubo una demanda porque la familia este recibió un, un buen ingreso para, para por lo menos atender parte de la demanda mensual de los alimentos familiares. Y tiene que ver la demanda con la reactivación económica. Digamos, cuando estamos con más encierro o con, con restricciones económicas hay una mayor demanda cuando la, la actividad vuelve o, o tiende a ir a la normalidad, la demanda se retrae, porque la familia pampeana y el, el y la pampeana no es que requiere este permanentemente del Estado. El Estado está para cuando lo necesitan y en eso es la responsabilidad nuestra de brindar las herramientas. Ah. Actualmente hoy la demanda se mantiene estable este como en tiempos normales de los que estamos viviendo. Bien. Bien, Diego, eh, no sé si quedó algo que nos quieras mencionar, sino gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, gracias a vos, Pali, este, por, por llamarme y poder por brindar un poco de información de lo que estamos haciendo siempre. Bueno, eh, que tengas buen día, Diego. Gracias, Pali. Bien. Hasta luego.